Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Ethel Castrión, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y, y junto, junto contigo formamos El Aquelarre. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Aquelarre. Hoy volvemos a reunirnos aquí con ustedes, eh, básicamente transmitiendo desde radio, pero también desde Instagram, para hablar de un tema que pues nos interesa bastante y creo que a ustedes también, por eso están aquí, obviamente. El tema de hoy es abundancia. ¿Qué es lo que abunda en tu vida? Porque siempre que hablamos de abundancia, estamos hablando de dinero, de salud de cuestiones materiales, incluso que se refieren a temas de viajes. Sin embargo, la abundancia va más allá que esto. De hecho, normalmente eh, nos dicen, ah, es que eres abundante y próspero. Sí, pero mi pregunta aquí, para iniciar con mis dos compañeritos, es ¿qué es abundancia? Excelente pregunta. <risa> Qué bueno, bueno, bueno, no sé. Abundancia, hay. desde la perspectiva que yo abordo, es... Tener lo que necesitas en el momento perfecto, eso es abundancia. Y la abundancia, hablamos de multiplicación de las cosas, hablamos de grandes cantidades y abundancia no solamente son recursos económicos, sino también hay abundancia en salud, abundancia en trabajo, abundancia en relaciones, abundancia en buenas amistades. Eh, la abundancia se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Eso es importante eh, saberlo, ya que muchas veces nos casamos solo con la idea de que es un recurso material, de que es un recurso económico, pero nos perdemos también de las otras vertientes, de que realmente somos abundantes en todas las áreas de nuestra vida. Y lo más importante de la abundancia es saber reconocerla en momento presente para entrar en un estado de gratitud y que ese estado de gratitud nos permita disfrutar sobre todo. Entonces, abundancia es tener lo que necesito en el momento perfecto para poder cubrir mis necesidades. Materiales espirituales, emocionales. La canasta básica, La pues. La canasta básica. Y aquí, <risa> y aquí viene el, el arrocito en el arroz, en el, el granito en el arroz. ¿Cómo le dicen? ¿El negrito en el arroz? El negrito uh -huh. en el arroz. <risa> o el frijolito en el arroz. <risa> <risa> eh, como, dice, como dice Didier, todo eso es abundancia, pero también... Hablar de, de lo negativo, de las cosas negativas también es abundancia eh, La abundancia se presenta en todo En desilusiones amorosas, en problemas económicos ¿Qué tan abundante eres también en eso? Date cuenta con qué estás resonando Como dice el dicho, ¿no? De que te llueve sobre sobremojado También esa es abundancia de agua, o sea, quizás no sea mucho buena. Aquí en Guadalajara creo que somos acostumbrados a que nos lleva sobre mojado, granizado y todo por el estilo, pero también nos puede hablar precisamente, como decía Didier, tener mucho de algo en un tiempo muy corto también puede ser perjudicial. O sea, por ejemplo… Eh, como dices también tú, Brian Tenemos desilusiones y muchas desilusiones juntas De repente es como, oye, ¿qué onda? que está pasando aquí? O de repente, mucho dinero Y no sé ni qué hacer con él, porque me llega mucho ¿Y ahora qué hago? También es, es un tema Interesante de tocarlo en la abundancia La mayoría de las personas eh, Ahorra eh, Porque no sabe Qué hacer con su dinero Porque realmente no tienen A lo mejor un, alguna meta en específico O van como borreguitos Como todo, todo mundo escalando pero en realidad no saben qué hacer con su dinero. Entonces, eh, ¿qué tan importante es eso? O sea, ¿qué tan importante es, es crear un plan estratégico de esto es lo que gano, estos son mis ingresos, estos quizás son mis ingresos extras, eh, este es todo el ingreso total, pero ¿ahora qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a crear con él? Sí, porque luego se va el dinero y se va y de repente dices... ¿Y en qué se fue? Exacto. Bueno, de hecho el ahorro es una parte importante que nos ayuda mucho a llevar una buena administración de nuestros recursos. Sin embargo, eh, primero hay que estar como muy claros que abundancia puede ser desde un extremo eh, que podríamos decir inconsciencia a un extremo de conciencia. Muy bien. Dentro de la abundancia está la parte del dinero y la parte del dinero es muy importante el ahorro, tener esa cultura del ahorro para poder hacer la multiplicación de los recursos. Sobre todo, el ahorro se va a, a, a materializar como un capital que nos va a ayudar para poder crecer en nuestros diversos negocios o ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. Sin embargo, es importante preguntarnos también qué significa el dinero para nosotros y cuál es la relación que yo tengo con el dinero. Y desde ahí puedo partir a analizar cómo me encuentro en este momento si estoy en un estado de abundancia si estoy viendo mis fuentes de abundancia, si estoy reconociendo qué tan abundante soy y saber desde qué perspectiva estás viéndolo, si desde la conciencia, la inconsciencia o hacia qué lado estás más polarizado y eh, regresar al centro, regresar al equilibrio para que tú puedas decir, tomo conciencia de que quizás ahorita tengo abundancia en relaciones de amigos, tomo conciencia de que ahorita tengo abundancia en esta relación eh, en problemas quizás de pareja, en ciertas situaciones de tu vida y que tú puedas tomar conciencia y hacer de eso algo que te beneficie y que te ayude a tener crecimiento, eso también es importante. El ahorro como tal es la base fundamental para que tú puedas multiplicar tus recursos, Sin embargo, también hay que llevar un equilibrio en la parte del ahorro, porque un ahorro desmedido puede hacer que te desatiendas a ti, puede hacer que desatiendas tus áreas básicas y que incluso te estés privando de cosas eh, fundamentales que son para ti. Entonces hay que llevar un equilibrio. Creo que hay un plan, creo que se requiere crear un plan. Eh, la mayoría de la sociedad mexicana no está educada de esta manera, pero se requiere un plan, un plan estratégico de... ¿Cuánto de mi 100% de ingresos es lo que voy a utilizar, por ejemplo, para vivienda? ¿Cuánto para vestimenta? ¿Cuánto para ahorro? ¿Cuánto para alimentación? Y creo que a partir de ahí puedes crear, eh, verte claramente cómo están tus finanzas. Totalmente. De hecho, hay que partir de hacer un análisis ¿no? de cuánto genero dentro de un periodo. Puedes ser un periodo de un mes, puedes hacerlo por quincena, puedes hacerlo por semana. ¿Cuánto estoy generando de recursos? A partir de esos ingresos, tú puedes llevar la administración de tus recursos. Como tú dices, designar a cada área ¿no? de, de tu vida, incluso hasta para la parte de la diversión, incluso hasta para la parte de tus gastos que, es, que sean fijos, y empezar a administrarte a través de un plan financiero. Eso es muy importante. Sin embargo, eso es administrar tus recursos económicos. Pero entrar ya en un estado de abundancia es saber que todas tus necesidades están cubiertas que tú puedes cubrir todas tus necesidades y que puedes generar más saber que tú puedes crear realidad a partir de a partir de ti mismo es un estado de, de conciencia es un estado del ser el sentirte y ser abundante si sí. de hecho es súper interesante eso que, que comentas porque normalmente decimos abundancia y vámonos sobre dinero no rapidito y corriendo pero también de repente no necesitabas dinero quizás necesitabas a ese amigo que te tomara la llamada necesitabas ese mensaje ese post este súper positivo en instagram que nadie apela verdad pero necesitabas a veces saber que no estás solo también la, la abundancia en compañía en buenas vibras se puede decir o incluso en conocimiento el hecho de poder decir sabes que puedo acceder a un taller puedo acceder a un curso puedo acceder a si quieres a youtube que es gratuito a instagram puedo ver qué están haciendo los demás con el tipo de vida que yo quiero yo siempre los invito en temas de abundancia Primero, ubícate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? Y ahora sí que duro y a la cabeza, porque tenemos que ver... Eh, una vez que ya sabemos todo lo hermoso y maravilloso que queremos, ahora ¿qué tenemos? Ahorita puedo decir, ¿sabes qué? Tengo un millón de pesos. ¡Uf! Uh, no necesito amigos. A ver si es cierto. ¿O sabes qué? Eh, no, no necesito dinero, tengo amigos. Claro, la red de amigos es importante, pero estás seguro que no necesitas... Pagar comida, pagar hospedaje, pagar este transporte, hay que ser como realistas en ese aspecto de la abundancia, no es maravillarnos con que nos llegó un millón de pesos y nos ganamos la lotería o que tenemos al mejor amigo del mundo, o que tenemos la mejor carrera del mundo o bla bla bla, es todo el conjunto como lo utilizamos, de repente quizás tú no tienes para comer pero te encontraste una promoción y te sale más económico, o haces intercambios, o sabes que me pongo a barrar la calle y así consigo el alimento, y ya soy abundante, porque yo tengo una capacidad de generar lo que requiero, cuando lo requiero. Exacto, mencionaste un punto importante, antes de que se me vaya la idea, para poder evaluarnos en cuestión de cómo estamos a nivel de abundancia, es importante autoobservación, analizar nuestros recursos, incluso elaborarte una tabla de Excel, hacer este cuentas, hacer, eh, digamos, hacer matemáticas con, con tus gastos, con cuánto ingresa a ti, para que tú puedas hacer un análisis de cómo estás a nivel abundancia, a nivel economía, a nivel dinero, pero también es importante analizar tus relaciones personales, tus relaciones de pareja, eh, la parte familiar, cómo te encuentras tú, incluso a nivel emocional. Partiendo de esa base Ya podemos pasar ahora A la parte de la acción que la acción? Pues igual No sé si Algunos de ustedes Tenga algo que comentarnos ¿Qué podemos hacer Para generar más abundancia? Creo que Bueno Desde el punto de vista Del coaching eh, Hay algo súper interesante Por lo regular eh, Las personas Más en la sociedad mexicana eh, Por ejemplo Nos ponemos una meta ¿Sí? Quiero un coche ¿Sí? ¿Sí? Y se pretende que mucha gente tiene esta ideología. Pues, por ejemplo, un chavo de 20 años, ¿no? Eh, es una idea hipotética solamente. Eh, Tirando pedradas discretamente. No, no, no. <risa> es solamente es una idea como ejemplo. Eh, un chavo de 20 años quiere tener un coche, pero con la intención de que ese coche lo lleve a generar, pues, ligues con chavas o con chavos o con etcétera, ¿no? Eh para hacer ese puente sí pero en realidad se la pasa toda la vida soltero ¿sí? ¿por qué? porque piensa que hasta que va, vaya a obtener el carro pues va a poder eh, pues crear esa, ese tipo de relaciones entonces desde el punto de vista del coaching creo que no se requiere tener, creo que hay que modificar esta creencia a ser, hacer y tener sí ¿en quién me requiero coger? convertir en quién requiero ser primero sí o sea requiero ser abundante para crear pues la riqueza que quiero requiero ser abundante para crear todas las oportunidades que van a llegar a mí o que requiero o sea independientemente de cuál meta tengas no O sea por ejemplo puede ser un coche Ah pues en quién requiero ser en quién me requiero convertir para obtener el, el carro Quiero el, el, el, un puesto en el trabajo En quien requiero ser En quién re, me requiero convertir Para realmente obtener ese puesto Hacer, o sea Poner acción y tener Totalmente Y creo que para llegar a ese punto es importante Primero la evaluación de cómo te encuentras Y desde la parte espiritual eh, La abundancia siempre está en tu momento presente Siempre está en tu momento presente Y empezar a reconocer Eh, toda la abundancia que te rodea, de qué forma ser esto abundante, empezar a agradecer, conectarte con ese sentimiento de gratitud. Y la parte espiritual nos dice, siéntete abundante y merecedor. Es tu derecho divino sentirte abundante, ser merecedor de todas las cosas buenas y positivas. Y si algo está perturbando tu paz o tu, o tu tranquilidad en ese momento en torno a la abundancia, tú tienes la capacidad de poder transformarlo. Eso es importante también saberlo Y sí es muy importante, de verdad La mayoría de nuestros pensamientos Son negativos Creo que requerimos empezar a transformar eh, Estos hábitos De pensamiento Sé que a lo mejor al inicio Puede ser algo Difícil, digo, en lo personal para mí Es muy difícil Este incluso yo estoy en un proceso estoy en ese proceso de generar abundancia en mi vida y realmente de repente se me nubla y ya estoy pensando por esas cosas negativas y, y ya me fui al, al barco no ya se hundió el barco pero realmente después digo no a ver go gobiernonate <risa> y vamos a crear y vamos a crear en positivo creo que somos energía a partir de que de que nuestros pensamientos y eh, se mueven desde una energía positiva, podemos crear acciones positivas. Totalmente, de hecho tus pensamientos crean tu realidad y manifiestan tu realidad y eh, el estado de abundancia desde la parte espiritual es un estado de conciencia que tú lo empiezas a manifestar a través de tus pensamientos y esto empieza a crearse primero en tu mente para que después se proyecte en la realidad. Y tiene que ver mucho con tu trabajo interior y con tu trabajo emocional como la parte de administrador que yo tengo por, por profesión te puedo decir la parte de administrar tus recursos es, es perfecta la parte de llevar la contabilidad la parte de administrar tus gastos todo eso es perfecto pero si tú no te sientes abundante en el interior esa parte o esa información financiera no va a embonar con ese estado de abundancia entonces tienes que eh, conocimiento más sabiduría va a ser igual a, a abundancia ¿no? y sobre todo llevarlo a la acción eso es muy importante y serlo, sentirlo ser congruentes, Exacto, ¿no? Ser congruentes. también, desde el tarot podemos ver esto en el tarot podemos hablar de la rueda de la fortuna que todo el mundo dice, ya me gané la lotería pues no, mi cielo, hay más cosas por ahí eh, para el tarot tienes que actuar desde la congruencia una carta, aunque te aparezca una carta negativa Dentro de la carta está la misma solución, como les comentaron ya, pues aquí mis seres de luz, <risa> tenemos que ser congruentes, ok, yo quiero un coche, perfecto, ¿y qué estás haciendo? ¿Ya fuiste a ver cuánto cuestan? ¿Ya lo googleaste? ¿Ya, ¿Ya buscaste la imagen y te diste cuenta? Ah, mira, sí, los carros tienen cuatro llantas, mira qué interesante, ya sabes qué son los cilindros, o sea, cómprate un Hot Wheels, no sé, hay que ser congruentes, hay que tener acción en congruencia, porque yo puedo decir, quiero un carro, perfecto, y nunca en la vida me he fijado cómo es un carro. O sea, yo nada más lo tengo ahí como esa idea. ¿Y para qué lo quieres? Pues es que fíjate que todos mis amigos ya tienen. Ajá, entonces lo tuyo es la imitación, no es un objetivo en concreto. Y por imitación te van a caer las consecuencias de la imitación, congruencias. Ante todo es la congruencia y por eso en el tarot pues es sistemático. Como ingeniero, les puedo echar el chisme también. Hay una herramienta que es como una red. Literalmente es un círculo que califica del 1 al 10, tú calificas cómo estás en familia, en temas emocionales, económicos Y el tema es que la red salga lo más estable posible llegando al 10 Cuando detectamos que tenemos un problema en un área, esa área se tiene que analizar Y cada quien con sus herramientas, con sus conocimientos, viendo a talleres, viendo YouTube, viendo Instagram Iluminándose, rezando como ustedes gusten Tienen que ver cómo lo van a solucionar Por ejemplo, yo puedo decir, eh, tengo mucho ingreso económico pero tengo gastos al triple. Entonces, ¿de qué me sirve que me esté llegando tanta cantidad si se me está yendo? Hay que ver dónde está la fuga. No me siento merecedor, en congruencia lo pierdo. Me siento este enfermo, en congruencia lo pierdo en enfermedad. Me siento este pequeño, se me van a ir en gastos pequeños. Todo este tema es como muy importante porque de repente decimos, oye, yo ya fui a una sesión de tarot y me dicen que yo puedo. Yo ya fui con un coach y me dice que yo necesito estos pasos para seguir. Pero yo, yo, yo como persona no me comprometo ni con el tarotista, ni con mi terapeuta, ni con el coach, para nada, para hacer algo. Y lamento informarles como un spoiler de la vida que yo me enteré de una manera pues muy fuerte, la verdad, sigo traumada. Resulta que si yo no hago algo en mi vida, no va a pasar nada. Exactamente. Tú eres responsable de tus propios actos. Tú eres responsable de tu propia vida. Creo que eso es muy importante. Si tú no te mueves en generar esa... Congruencia, creo que nadie Nadie va a venir, nadie va a venir Ni el gobierno Ni el papa Ni nadie va a venir a darte esa abundancia Que tú quieres Si quieres abundancia, pues como dirían Por ahí, ¿no? O sea, mueve las nalguitas O lo que puedas, mira Tú, tú puedes vender y hacer Lo que necesites, ¿no? Pero sí, de hecho, es este, es importante a veces también ver hablar de un solo tema desde tres puntos de vista como es nuestro programa precisamente para que vean que no están peleadas, que no son áreas de yo puedo más que tú, ni es un, un tema ajeno porque como personas todo el mundo hemos pasado por ese momento que dices, Dios, voy a tu reino porque moriré de hambre. Pero pues seguimos aquí, entonces no nos morimos de hambre, vamos triunfando. Exactamente, y de hecho, bueno, desde la parte de administración, tus ingresos tienen que ser más altos que tus, que tus gastos. Qué o aburrido. Lo que, o lo que se va de ti, ¿no? ¿Y Para cómo alcanzamos sea, eso? ¿Cómo lo alcanzamos? Hay que analizar, primero hay que hacer números, hay que ver cuánto ingresa a nosotros y cuánto sale de nosotros. ¿Y en qué nuestros sale? Nuestros ingresos y nuestros egresos, ¿y en qué sale? Siempre tus ingresos tienen que estar por arriba de tus gastos para que tú tengas solvencia y dentro de esa solvencia vas a tener la parte de tu ahorro, vas a tener la parte que puedes reinver reinvertir, la parte que puedes usar para ti. Esto lo puedes hacer a través de un plan de administración, lo puedes tomar, lo puedes hacer semanual, mensual, lo puedes trabajar todo el año incluso para que veas tu resultado al final, al final del año, incluso contabilizar todos tus gastos, eso está perfecto. Sin embargo hay un punto eh, muy importante que que cuando ya sobrepasan tus gastos, viene una parte que se llama crisis, crisis financiera, crisis económica, y esa crisis económica puede llevar a una crisis emocional y se desencadenan muchos factores y ahí hay un punto fundamental que por más conocimiento que tenga la persona cuando llega la crisis muchas veces no están preparados que también esa es una parte muy importante analizar entonces hay que saber cómo salir de una crisis que también ese es otro punto importante y el otro punto hay que saber cómo multiplicar nuestros recursos o nuestro dinero y Otro tercer punto muy importante, analizar tus dones, talentos y capacidades que tienes para usarlos a tu favor para que tú puedas generar abundancia y puedas generar recursos. La mayoría de las personas está desconectado de sí mismo, de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades y está en trabajos, en, en medios que solamente son supervivencia que no les permiten generar recursos más allá de y que internamente no coincide el que se sientan abundantes, que se sientan merecedores, no co coincide con lo que hacen. Lo externo, la acción que hacen laboral, de trabajo, de comercio, etcétera no coincide con la parte interna y no hay congruencia, por lo cual no se manifiesta la abundancia. Entonces, es muy importante el conocimiento financiero y la planeación financiera, pero desde la parte espiritual también es muy importante trabajar la parte emocional porque va ligada y también es muy importante trabajar la parte de sentirte merecedor y la parte de tomar acción. Y también el saber el para qué lo estoy usando. ¿A qué me refiero con esto? De hecho, aquí aquí a mi lado, esta personita les va a hablar más del para qué, de lo que yo les podría hablar, pero eh, es importante, por ejemplo... Tú tienes un sueño, vamos a poner un sueño exageradamente grande. Quieres comprar tres mansiones de aquí del centro de Guadalajara para hacer un proyecto artístico, para hacer un proyecto de ventas y para tener un hogar para gatitos y perritos. Es un proyecto que te va a costar millones. O sea, no estamos hablando de un milloncito y la bueno, no, es millones. Pero ahí está la clave. ¿Quieres eso? Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Empieza a ver quién es el dueño, cómo se puede manejar, puedes hacer una asociación. También parte de lo que comenta Didier es precisamente usa tus herramientas, ¿sabes qué? Yo puedo hablar, yo puedo escribir, yo puedo ir a pararme a presidencia, yo puedo ir a hacer diferentes eh, proyectos que puedan generar ingresos para eso y ya no nada más soy yo, porque estoy segura que hay más personas que quieren salvar perritos, que quieren este un tema de ventas, que quieren diferentes cosas de las que puedes hacer eh, tener a la mano. Entonces, volvemos al tema la abundancia a través de tus habilidades, no nada más este decir, ¿sabes qué? Pues yo, por ejemplo, el, el hecho del coqueteo, ¿cuántas veces no logramos algo por darle una sonrisita o, o algo a alguien? Ahí volvemos al tema de ser abundantes, no desde el dinero, sino desde nuestra esencia, no es algo tenemos que atrae. Y precisamente ese algo que atrae es nuestra abundancia disfrazada de mil cosas, y si le pueden poner mil nombres pero todo esto nos lleva a que precisamente son herramientas, ¿para qué las quieres usar? Esa sería como la pregunta que les tengo a todos los que nos escuchen, a los que nos ven, para saber, ya sé que me dice mi asesor financiero que tenga un plan, ya lo hice, porque yo si hago las cosas, no dejo las cosas al último, como cierta persona que está hablando en este momento, eh, yo ya voy a terapia para ver este tema también, porque fíjate que sí tengo aquí un, unos unas cosas que trabajar, Y estoy trabajando en esto, en comunicarme, en expresarme, pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta que lo mío, lo mío no va por ahí, lo mío es pintar. ¿Y por qué no vendes diseños? ¿Y por qué no vendes pinturas? ¿Y por qué no das talleres? ¿Y por qué, y por qué, y por qué te puedo dar muchas... Eh, posibles herramientas que quizás no, es que no soy tan bueno, es que estoy empezando, sí, pero todos empezamos por algo, o sea, no es como que naciste bueno fuera, ¿no? de ya triunfando como siempre, sino que nos vamos construyendo y también de las caídas de la vida eh, aprendes hasta cómo caer caes con estilo, si les gusta Disney, Toy Story es polar con estilo, perfecto y tocaste un punto importante eh, la parte de creer en ti, que es una parte que incluso esa frase ya está mil veces usada en redes sociales y en muchos medios, pero es muy importante. Creerte poca cosa cuenta y cuenta mucho. Si tú no crees en ti, si tú no crees en tus dones, si tú no crees en tus talentos, si tú no crees que eres bueno en esa área, si tú no crees en tus habilidades, si tú no te crees este personaje que que tú eres en el mundo, el contador, el administrador, el vendedor, el, el terapeuta, eh, cualquiera que sea el área donde tú te desempeñas, si tú no te crees esa realidad, Y no lo eres, si no lo proyectas, que crees? Tus resultados no van a ser los deseados o los idóneos o los que tú esperas. Es importante también cultivar tu estado interior de abundancia para que eso se vea reflejado allá afuera. Eso es muy importante. Y esto es real, ¿eh, chicos? Digo, porque aquí me están cayendo pedradas por donde quiera, ¿eh? Sana, sana, sana, sana. Yo con ganas de decirles, gobiérnense. ser más bonitos. Pero es real, lo vivo. Lo vivo y, y es muy real, chicos. Eh, bueno, amigos, amigas, no sé, quién nos esté escuchando o quién nos esté viendo, es muy real. Creo que salirse de ello es lo que cuenta. Atreverte a ir por más y eh, por ahí escuchaba yo cuando cuando inicias en este proceso requieres ponerte requieres aprender si sí, por lo regular nos ponemos metas grandes uh -huh. metas grandísimas pero qué pasa cuando nos ponemos metas grandes? Obviamente como iniciamos obviamente no vamos a llegar a esa meta grande con esa inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer? Poner metas pequeñas en un tiempo determinado. ¿Sabes qué? Yo quiero alcanzar esta meta eh, en tal tiempo, no sé, en dos meses. Y comprobarte, una vez que ya cumplas esa meta, que, que ya la seas, comprobarte que sí puedes. Ah, pues ahora, después de comprobarte que sí puedes, realmente ponerte una meta más grande. Totalmente. Y tocaste un punto importante que hizo que me acordara de algo. Bueno, y metas a corto, mediano largo plazo. Mm. Y nos podemos poner varios tipos de metas, pero tocaste un punto importante donde dices comprobarte que sí puedo. Hay algo importante. Eh, todos traemos una programación desde nuestra infancia que tiene que ver con la abundancia que incluso viene desde nuestros padres y desde nuestras, ma nuestras mamás, que ellos son los primeros que nos hacen familiarizarnos con la abundancia. Entonces, yo también invitaría a los que nos escuchan que analizaran cómo está la relación con papá y mamá desde la parte emocional para saber también cómo está la parte de abundancia. Y, por ejemplo, esta parte de sí puedo, no puedo, es una creencia limitante. Hay introyectos, hay creencias limitantes, hay mucha programación de la cual tenemos que desintoxicarnos y hacernos conscientes de ellas para que nosotros podamos fluir o vivir en, en un estado de abundancia, porque si no también estaríamos haciendo alguna repetición familiar, estaríamos eh, viviendo quizás las mismas situaciones que papá o mamá vivieron, entonces es algo integral tiene uh -huh. que ver con emociones tiene que ver con el contexto allá afuera pero también tiene que ver con tu conocimiento pero también tiene que ver con tu sabiduría entonces es un todo integral si trabajamos este combo o esta cajita vamos a poder tener mejores resultados golpe genealógico con lo que acabas de decir <risa> moviendo raíces, moviendo dolores desde las constelaciones familiares les puedo decir que eh, hablamos de que mamá y papá lo son todo porque es la vida y el origen de la vida en constelaciones siempre te van a decir ¿Cómo te llevas con tu mamá? No, me llevo todo bien ¿Y por qué no tienes dinero? Ahí hay una incongruencia No, es que sabes que me va súper bien Gano un buen de dinero, pero se me va rápido ¿Tu papá cómo está? Porque no estás teniendo la fuerza de sostenerlo En constelaciones hablamos del amor y la fuerza Así como de cajón, mamá y papá de cajón O sea, no le busquen más Por ahí empezamos Para ubicarte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Puede ser que yo eh, me llevo súper bien con mi mamá, de hecho fíjense que voy y tomo café todos los días, pero estoy detectando una incongruencia porque no tengo capacidad eh, creativa, que es la madre, la capacidad de poder crear algo a través de mis propias herramientas. ¿Por qué no las tengo? Vamos a, a revisar, podemos ver, por fidelidad de mi mamá yo no gano más que mi papá porque le robaron a mi familia y mataron gente, yo no lo voy a hacer, porque mi mamá, mi papá, mi abuela, inserté aquí todo el árbol genealógico para que entremos en contexto, me decía que el dinero es sucio, me decía que el dinero este es para gente que no va a entrar al cielo, es para gente malvada, es para déspotas, y aquí, miren, podemos agarrar un montón de cosas, y mi pregunta es, ¿en serio?, Cuando tú lo ves y le dices, eh, mamá, papá, o la persona a la que estés aquí con un tema, ¿no? Puedes ver con buenos ojos que yo sea abundante y próspero, aunque tú no lo hayas sido. Ahí no es decirle, ¡eh, hey, tú hiciste! No, sino me das permiso porque ellos son los grandes, siempre, siempre, siempre en base a constelaciones, mamá, papá son los grandes y tú, hijo de Dios, hijo de esos padres, no puedes ser más grande, no puedes ocupar ni el lugar de mamá ni, ni de papá porque ahí tienes una fuga de energía, tienes una fuga de abundancia, tienes una fuga de todo lo que tú quieras en tu vida porque por vivir la vida de, no puedo vivir mi propia vida, por tratar de cubrir ciertos requisitos que mi linaje me pide, ya no puedo cubrir cubrir mi propio sueño, que recuerden que ustedes son lo mejor que el linaje puede dar en el momento en que nacieron, entonces tienen el permiso del universo, el permiso de todos para que ustedes se la crean, para que ustedes vivan sus propios sueños, si no, no estarían aquí, se los dejo así de sencillo y de contundente, y realmente es hermoso cuando sientes a tu linaje masculino y femenino detrás de ti que te dice, vas y vamos contigo, no vas solo, Exacto, Eso es fundamental analizar esa relación y una vez que ya analizamos incluso podemos pedir la ayuda de un experto, ese sería el proceso de sanar nuestras finanzas, empiezas a romper paradigmas, empiezas a romper los ciclos de repetición y empiezas a crear tu propia historia, también tu propia historia de abundancia. De mi linaje hizo esto con los recursos, pero yo elijo conscientemente hacer algo diferente y empezar a crear mi propia historia. Y cuando ya tenemos sanada la base, ahora sí empezamos a sumar la parte del conocimiento, empezamos a sumar la parte de nuestros talentos y a generar nuestra propia realidad. Cuando entramos en crisis financiera o cuando entramos en deuda, que esa sería la parte principal, opuesta es porque no estamos generando realidad, es porque no estamos conectados con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras virtudes y no le estamos aportando nada al mundo. Ese es el momento cuando llega la crisis cuando llega esta crisis financiera, cuando llega esta crisis existencial y que son partes que todos los seres humanos vamos a pasar en algún punto de nuestra vida todos tenemos que trabajar algo a través de la abundancia pero la buena noticia es que hay ayuda y que podemos trabajarlo de diferentes maneras para que nosotros tengamos unas finanzas sanas Y no le tengan miedo a probar cosas, eso qué también rico. sería, ay, ok, miren, cada quien, cada quien, yo soy una persona de mente abierta, pero a lo que me refiero es de, quizás yo le tengo miedo a ir a un terapeuta porque no estoy loco, o sabes que el tarot es brujería, o sabes que Constelaciones es esto, aquello, bla, bla, bla, y si lo intentas. No te estamos diciendo que lo publiques en todos lados que fuiste, pero si tú vas y retomas ese conocimiento, esa energía que te están dando para tu mayor bien y el el de los tuyos, quizás te pueda apoyar. O sea, realmente al ver las cosas de diferentes puntos de vista, de repente te puede caer el 20 con lo que te esté haciendo Didier. Quizás lo que yo te digo no tiene ningún sentido. Quizás no, para ti bryan es el que tiene la, la solución máxima y es precisamente lo importante. ¿Qué resuena contigo y cómo lo quieres desarrollar? trabajar. ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres escuchar? Y a la persona que tú escuchas tiene lo que tú quieres o lo estás espejeando porque es lo más parecido que tú este que te resuena, que te da la razón, ¿no? O sea, si, te, si yo te digo, "Tú eres un campeón, y todos los demás están tirados este a la basura." Entonces, "Ah, pues voy con ella porque ella me dijo." Y Didier me dijo que no, que es mi culpa, que yo me debería responder. Ay, no, Didier está mintiendo. Todos esos esos como pequeños tips que Pues creo que ya nos topamos todos con pared, ¿no? Aquí. Sí. <risa> Entonces, eh, básicamente les quiero ahorrar el golpe contra la pared, pero también si ustedes lo necesitan, dense, o sea, miren, no, no a nadie le pasó nada, aquí andamos. <risa> es que... Y es que es muy cierto, eh, ahorita que hablan acerca de las terapias, creo que esto es como como cuando vas a un restaurante, Puede ser de comida mexicana, comida italiana, un buffet o no sé. ¿no? Y puedes probar todo lo que tú quieras y todo lo que se te antoje o lo que no se te antoje. Aquí la intención es probar. Eh, yo he tenido la oportunidad de pues, vivir varias varias terapias varias terap pues, sí, terapias alternativas. Eh, he vivido constelaciones, he estado en sesiones de reiki... Eh, en unas censurables en, en entrenamientos transformacionales de vida Actualmente estoy eh, Educándome financieramente Y trabajando eh, la parte de, de la abundancia Pero lo bonito es que Atreverse sí eh, Posteriormente voy a ir a hipnosis o sea, Y es atreverse Realmente, o sea por ejemplo, de Reiki puedo aprender esto, me traigo la paz y la tranquilidad ¿no? de los entrenamientos transformacionales de vida me traigo esto, esto no me funciona lo desecho, y así ir escalando en varias terapias y de verdad yo creo y esa es como mi manera de, de ser y de ver las cosas este inténtalo pruébalo quizá te lleves una gran sorpresa o quizá te lleves una gran desilusión pero ya sabes que por ahí no es Vete por otro lado, uh -huh. pero pruébalo. Totalmente, y yo te diría, hazte consciente de cómo te encuentras en este momento a nivel abundancia y a partir de hacerte consciente, toma acción en tu sanación de tus finanzas. Toma una asesoría financiera, toma una terapia que te ayude en temas de la abundancia, busca los medios para que tú puedas salir de ese estado. El estado de carencia lo podemos modificar, es algo que se puede cambiar. Y de hecho nuestra mente muchas veces nos va a decir es difícil, eh, es pesado, es duro, tengo que requerir mucho esfuerzo. Pero realmente es algo fácil, si tú lo crees así, así va a suceder. Pero algo importante es que no te olvides de conectar contigo y de usar tus recursos a tu favor para poder crear esa abundancia que tú mereces y que se manifiesta en tu vida. Y recuerda, tu estado interior tiene que estar en congruencia con lo exterior para que se manifieste la abundancia y tú puedes crear realidad. Yo sé que desde los talentos que tú tienes puedes aportar algo al mundo, puedes crear un servicio, puedes generar algo en el espacio donde tú te encuentras. Analiza tu contexto, dónde te encuentras rodeado, qué se puede necesitar, a qué negocio le puedo apostar. Hay dos fuerzas muy importantes que mueven en la economía que son las compras. Eh, la parte de las compras-ventas es la parte que mueve la economía. Entonces, qué puedes vender tú en el mundo, qué puedes regalarle al mundo y a través de eso obtener tu abundancia, generar tu abundancia ahora bien, también algo antes de que pasemos a otro tema o que pasemos a, a otra perspectiva si tú en este momento tuvieras cierta cantidad de dinero en tus manos, ¿qué te genera? ¿qué sensación te genera? ¿qué sentimiento te genera? ¿a quién te recuerda? ¿quién viene a tu mente? ¿y qué harías? ¿por qué? porque si tú quieres sanar tu relación con el dinero, tienes que eh, relacionarte con él y ver qué te hace sentir, eso también es importante, se los dejo ahí como una pregunta. Creo que estas preguntas que acabas de hacer eh, resonan mucho y pues se puede ver claramente bueno en mí se puede ver claramente como eh, esas creencias limitantes que, que o ese cuento que me creí en su momento eh, esa historia malvada acerca del dinero o acerca de la, de la abundancia eh, pero aquí hay algo muy importante lo mencionaste cómo generar abundancia a mí de verdad eh, este este es un tip que a mí me lo he lo he hecho Y me funciona cañonamente Cuando Realmente he estado viviendo en, en procesos de escasez Realmente me he dado cuenta Que el dar Porque lo acabas de decir tú o sea El regalar en tus dones En, en ver qué le puedo dar al mundo Cuando tú regalas Cuando tú das La abundancia llega a ti y se multiplica Pues sí se multiplica en ti, eh, a, entonces busca cuáles son tus dones, qué le puedes aportar al mundo y si tú crees que no le puedes aportar nada al mundo, pues a lo mejor tienes ahí, no sé, dos huevos con tres salchichas y quizá puedes preparar un platillo delicioso de huevos con salchicha con un licuador exquisito y levantarte temprano y llevárselo a un indigente. Y cuando se lo entregas a un indigente y cuando das de corazón, de verdad, la abundancia se manifiesta en ti. Y no hablo solamente en dinero, hablo de oportunidades. Quién sabe, a lo mejor en tres calles te topas una propuesta de empleo y dices, ¿sabes qué? Me salgo del empleo donde estoy y este empleo está muchísimo mejor y llega más abundancia en ti. Entonces, de verdad, da, se da dor. De dador de corazón exacto y que no tiene que ver con el recurso que tú des, sino tiene que ver con el sentimiento o la emoción con la que tú lo hagas y esa parte de dar también es importante pero también es importante aprender a recibir son las dos el equilibrio Saber dar y aprender a recibir esas dos que Son como las vertientes que van tejiendo la abundancia y que si tú las tienes en equilibrio, vas a ser abundante. Porque de repente das y das y das y das, pero no te permites recibir, ¿qué crees? Crisis. Crisis financiera. Ajá. Hay una incongruencia. Hay una incongruencia. O recibes, recibes, recibes y no doy, ¿qué crees? Crisis existencial, emocional, familiar. Incongruencia por dos. Entonces, <risa> eso tiene que estar en equilibrio. De hecho es importante eh, también esto que, que acaba de decir Didier, me leyó la mente, qué perturbador es esto, <risa> Eva, el aprender a, a recibir. Aquí es, yo es, entre brujos. Ay, Ayúdenme. <risa> Aquí vamos con esto, de repente y estamos muy, muy, muy adiestrados, diría, porque ni siquiera lo pensamos, es que tienes que dar, es que este compártelo a tu hermano y de repente es como, yo quería jugar. O sea, y, y ya no puedes hacerlo porque tienes que compartir, tienes que quitarte a ti para darle a otra persona y que tenga más este recursos, tenga más cosas, porque tú tienes, entonces no te lo mereces todo el tiempo, ¿no? Comparte. Entonces, aprende también a decir que no. Es, es un tip que yo les puedo decir, es de no en este momento. Y si ustedes están ya como bien ahorcados, les puedo decir, simplemente un día... Vayan a su cuarto, a un lugar donde se sientan a gusto y literalmente abrácense. Yo les recomiendo que sin ropa para que sientan su textura, su piel, que hay alguien con ustedes. ¿Cómo se sienten recibiendo eso que les estás que les están dando? La, la única persona que va a estar con ustedes toda la vida y al momento de su muerte, ustedes mismos. ¿Cómo se sienten? Eso yo les podré decir como tip para empezar a aprender a recibir desde mí mismo, para saber que yo soy una persona que puede dar amor, puede dar Eh, dinero, puede dar tiempo, puede dar cosas hermosas, empiezan por ti mismo. Totalmente. Y eso hizo que me acordara de algo. Así como, te das, así, así como te das a ti mismo, así te da el mundo en cuestión de abundancia, así como tú te ofreces abundancia, así te ofrece el mundo, uh -huh. si de repente no te, te olvidas de ti mismo si no te das a ti, si no atiendes tus necesidades, si no te regalas a ti si no, si no cuidas de ti ¿qué crees? el mundo va a reflejar lo mismo, no va a haber recursos allá afuera si tú no te das a ti mismo entonces hay que ser eh, agradecidos con nosotros mismos agradecidos con nuestro cuerpo, agradecidos con todo lo que somos y tenemos para que eso lo podamos manifestar allá Pero también es importante cultivar una relación de abundancia contigo mismo Sí, sí, en coaching lo vemos eh, con esta frase de Los líderes se completan primero O claro. sea, si, si tú como líder eh, te descuidas por darle al otro Pues, ¿qué crees? Vas a vivir en carencia y vas a vivir en escasez Primero requieres cuidarte tú, alimentarte tú, eh, llenarte tú Y después, ok, compartir Esto a lo mejor se podría escuchar como muy trillado, mucho de, este no sé, una palabra como de… Lo que siempre te dicen, ¿no? O sea, es como… Pues es que, por ejemplo, una frase que viene mucho a la mente con lo que estás diciendo, Brian, es cuando vas en un avión y hay un, una crisis, te dicen, primero tú, ponte tu máscara… Y una vez que tú la tengas, pónsela al, al de al lado. Porque si los dos nos quedamos así y la otra persona está en pánico y se está moviendo y así, no ni la vas a poner ni tú tampoco. Y adiós los dos. O sea, primero tú para que puedas en conciencia hacer lo que requiere la otra persona. Exactamente. Exacto, porque si no estarías llegando una parte que se llama sacrificio y que el sacrificio no te va a conducir a la abundancia y la mayoría de las personas o en esta parte de Latinoamérica estamos casados mucho con las ideas de sacrificio, porque creemos que desde nuestros antepasados ganar, desde ¿Sí? nuestros antepasados, sin embargo la vida puede ser ganar, ganar y tú puedes explorar tus habilidades y multiplicar tus recursos yo diría que siempre tienes algo para dar algo también para recibir y puedes intercambiar, sabes que eh, yo intercambio 100 pesos por comida yo intercambio una hora de mi vida por estar contigo. Yo intercambio cinco minutos por teléfono para conocer lo que requiero. Yo intercambio mi tiempo por conocimiento. Diferentes intercambios que tienen que ver con todo lo que es abundancia, es que abundancia no nada más, o no se casen con la idea de que es dinero, son muchas cosas de repente, abundancia es que un amigo que está muy loco te dice vamos a hacer un programa de radio y tú, jalo, pero nos falta alguien más, y le hablamos a alguien tercero y decimos jalas y te dice, jalo abundancia también es eso, es una red de apoyo que te va a decir, tu proyecto me gusta, no sé cómo va a salir pero yo jalo sí exacto y ya si lo queremos subir como a, a otro nivel donde vayamos a la parte de negocios, de crear como empresas, de empezar a ofrecer servicios, la base es esto, empezar a, a tratarte a ti mismo ayudarte a ti mismo, a desintoxicarte de creencias limitantes, hacer un plan financiero, a que tengas un ahorro y cuando tengas cierto capital decir ahora sí le apuesto por este negocio y saber que es un proceso, no se desesperen, no se frustren si de la noche a la mañana no te resulta el negocio, si no te salió el proyecto, si de repente no te dieron el empleo, si no tuviste el ascenso, es importante que tengas paciencia en este proceso y que disfrutes el camino, de hecho desde la parte espiritual nos dicen la paz es muy importante, importante para que tú consigas tu abundancia. Si tú sabes estar en paz y si sabes disfrutar el camino, te vas a ver desde comer en tu casa hasta que comas en el mejor restaurante. Si tú disfrutas de esa abundancia desde las pequeñas cosas, también te van a saber las grandes cosas. Que ahí viene una parte importante que es disfrutar. Está muy ligado a disfrutar. Tu abundancia tiene que estar li ligado a darte este disfrute que te permita sentirte pleno. Y ahí es cuando realmente puedes decir, estoy en un estado de abundancia. Porque puedes tener mucho dinero, pero si no tienes paz, también no te vas a ver. Entonces, es importante eso. Exactamente. Eh, por ejemplo, si tú te compras, no sé, tienes un gusto y, por ejemplo, te quieres comprar un pastel riquísimo. O te quieres comprar unos tenis típicos que son caros pero están hermosos. Pero en el momento en que tú los pagas, sientes esta energía de no quiero pagarlo, no quiero que se vaya el dinero, quiero tenerlo aquí porque no, o sea, esta energía y esta pues esta mmm, esta manera de ser, ¿qué crees que va que, qué crees que vas a obtener con ello? Pues más escasez porque le estás diciendo al mundo no soy merecedor. No me puedo dar este regalo, no me puedo dar este este cumplido, vamos. O oh, el también el punto de, me falta, ¿no? O sea, ya lo que me gasté en los tenis justo es lo que te va a hacer falta para inserte aquí, la renta, la comida, el transporte, porque tú ya le dijiste al el mundo, me falta. Y el mundo dice, "Obvio, te falta. ¿En qué en qué nos falta?" Y, y literal se te hace así como como muy Mucha gente dice, es que lo, los decretos no sirven, ¿no? Y quizás no se llamen decretos, pero si sí pasan. O sea, si tú dices, no me lo merezco, o se te van a romper los tenis, te va a faltar ese dinero y vas a estar con esa sensación con la que tú diste de, me falta. Y es como como algo que sí tienen que, que ver cómo quieres recibir las cosas. ¿Quieres que sean amorosas? ¿Quieren que sea de, oye, muchísimas gracias por apoyarme en este proyecto? Mira, te ofrezco este trabajo. O sabes que, mira, conocí una persona que te puede interesar para esto. O sabes que vi que hay un trabajo acá o te doy este dinero que me prestaste. O o sea, hay muchas maneras de recibir abundancia. Hasta en el hecho de que una persona te mande el mensaje y te diga, hola, aquí estoy. ¿no? Sí, y ahora entrando en un tema medio brusco pero también la abundancia está en el sexo, o sea sí, de verdad, ¿qué tanto te permites recibir, de disfrutar, de deleitarte, o sea, ¿qué tanto te permites, ya sea solo o con pareja? o sea, el, el, la actividad sexual es muy importante o sea, yo creo que es el, el, el primer centro, ¿cómo se le llama? de los chakras ustedes son sí, ustedes saben más que yo acerca de ese tema, uh -huh. pero pues es donde se es el centro de la energía de todo ser humano. Entonces, obviamente si tú lo ejercitas y te das el deleite y todavía el tiempo necesario para disfrutarlo, ¿qué crees que va a pasar? Vas a crear abundancia. De hecho, un maestro de tantra que escuché hace tiempo decía si tú quieres saber cómo está tu abundancia Analízate en la parte sexual Cómo das placer a otro y cómo recibes placer Y analízate si eres egoísta o no eres egoísta Si te gusta que el otro disfrute o que no disfrute Entonces también desde ahí podemos autoanalizarnos ¿no? Que ya sería entrar en otros temas Que me encanta sí, sí. que sea el siguiente tema de conversación Pero está, está muy interesante Todo está ligado, de hecho Y la energía sexual nos ayuda a manifestar A, a crear, es una energía creadora, de hecho de hecho es la más básica podré decir yo la que cualquier ser vivo puede tener porque cualquier ser se puede reproducir y aquí es importante porque yo puedo crear en este caso un ser humano no a través de mi sangre a través de ese contacto sagrado o supervisar como haya vivido cada quien y puedo este generar vida Y esa vida es un proyecto más allá de mi propio entendimiento. Lo mismo que pasa con los animalitos, con las plantitas, todo ser creador, cree, se crea a sí mismo en su mejor versión. Entonces, si sabemos que esta energía es creadora y lo que queremos crear es, es abundancia, revisa todas tus herramientas. ¿Qué puedes crear? ¿Qué no puedes crear? ¿Por qué no puedes crear? También aquí hay un, un tema que podemos eh, meternos en, en mil cosas, pero en resumen, eh, es una invitación... ...a pensar... ...desde dónde creo... ...para qué lo creo... ...y pues qué estoy haciendo... no o sea ...yo puedo crear cosas bien padres... ...en mi cabeza... ...puedo imaginarme haciendo un montón de cosas... ...pero y en qué momento lo estoy bajando aquí a la tierra... ...en qué momento estoy diciendo... ...hey, quiero hacer esto... ...vamos a ver, paso uno, paso dos, paso 3 ...fracasé en el 3 pues el 3.1... ...y así se van hasta el infinito... ...hasta que les funcione... ...totalmente, de hecho las personas más abundantes o con más capacidad económica son personas que también tienen muy expandido el, el chakra raíz está muy expandido el chakra raíz cuál es, es el, el chakra relativividad es, es el que está en la base de la columna el que nos conecta con la tierra con el rato te explicamos pero nos permite eh, manifestar sobre todo temas de creación entonces una persona que está en, con, en constante contacto consigo mismo que sabe sus dones sus capacidades sus talentos puede crear mayor realidad. ¿Y qué es crear mayor realidad? Puedes crear ma mayor realidad en tu abundancia. Puedes hacer más negocios, puedes hacer más relaciones comerciales, puedes hacer mayores tratos en tema dinero y puedes manifestar más. Puedes usar incluso esa energía para poder manifestar. Entonces, hay datos ahí muy curiosos. y e Muy interesantes. <risa> Ahora, soluciones. Soluciones desde la parte que cada uno de nosotros aborda. Me gustaría que escucháramos o que le diéramos a nuestro público soluciones en cuestión de eh, la abundancia, cómo mejorar su abundancia. Chan chan chan. Más también da mía, si es que me imagino que empiezo yo. Okay, ¿cómo generar abundancia desde el tarot? Ok, primero ubícate dónde estás. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Puedes hacer una tirada, bueno, puedes acudir a tu, a tu tarotista o si tú eres tarotista, generar una tira, tirada, por ejemplo, de celta o puedes directamente preguntar y sacar cartas referente a esto, ver qué cartas se están saliendo más, eh, son espadas, son arcanos mayores, son oros y una vez que veas esto, en base al significado, empezamos a ver dónde estamos. Una vez que tengamos esto, cada carta que tiene un problema tiene la solución. Entonces... Podemos empezar a trabajar con meditación de oros, podemos también trabajar en congruencia de, ¿sabes qué? Aquí el tarot me está diciendo que yo tengo un don para la cocina y quizás yo debería eh, hacer algo con la cocina, hacer recetas, eh, simplemente cuántos canales de, de recetas hay, este vender comida, estar en un servicio. También te pueden hablar de la, tu energía creadora, ¿dónde está tu talento?, ¿dónde está lo que tú requieres en este momento?, Eh, acuérdense que para el tarot sí tienes que ser muy concreto porque el tarot te va a contestar con la ambigüedad que tú le preguntes, así es que eh, es un tip que les dejo, desde constelaciones familiares les puedo decir dónde está su mamá, dónde está su papá y cuál es su relación, una sesión donde tomes a la madre y al padre, siempre 100% recomendado, donde te den también su bendición para que tú te quites todas esas ideas raras que quizás en tu inconsciente, en tu infancia, en alguna situación te enganchaste, las puedas soltar y puedas avanzar. Como reikiista, yo te invitaría a tomar sesión para trabajar precisamente esta energía creadora, como hablábamos de el chakra Eh, raíz pero también ver, hay un bloqueo en el, la mente y no tengo ahorita la idea clara de hacia dónde quiero dirigirme o traigo mucho caos o tengo depresión o qué tengo emocional y espiritualmente que no me permite estar avanzando, desde la ingeniería yo te diría que paso uno diagnóstico que te está pasando puedes usar diferentes herramientas a una lluvia de ideas un este diagrama de chicago si quieres y sí, si sí aplica esto también podemos hacer este un diagrama que no recuerdo el nombre pero es un diagrama circular, mis colegas deben saber cuál es, dónde te estás eh, calificando en diferentes aspectos. Una vez que tienes esto, pasa a la acción. ¿Qué herramientas tienes disponibles para empezar a trabajar? Después de que aplicas la herramienta, las ¿Lo lograste o no lo lograste? Más o menos punto medio. ¿Qué, qué pasó? Una vez de esto, vuelves a, a hacer un plan de acción, porque aunque te haya salido a la perfección, mídelo. Fue, puede ser como el burro que toca la flauta, o sea, revisa si fue un evento aleatorio o no y vas trabajando, la ingeniería siempre te va a decir, mide, vuelve a medir, controla, vuelve a medir, controla, vuelve a medir, analiza, analiza, analiza hasta que puedas tener algo ya estable con las variables totalmente medibles, esos son todos los puntos de vista que les puedo dar yo para que empecemos a trabajar de la abundancia y la prosperidad. Ok, bueno. Bueno, desde el punto de vista del coaching, eh, atrévete, atrévete a adentrarte, a inspeccionar eh, qué creencias limitantes te están atando, qué situaciones o qué historias eh, tienes arraigadas que te están bloqueando tu abundancia, pero sobre todo te invito a que te preguntes, que te preguntes el para qué. ¿Para qué voy a generar abundancia? ¿Qué es lo que quiero realmente? sí Porque podrías empezar a sanar Y empezar a crear abundancia Pero si no tienes un para qué ¿Qué crees? Después va a regresar la escasez Entonces eh, Yo te hago la invitación a eso A que realmente te adentres A, a inspeccionarte eh, Y desde lo personal No importa No importa cuántos pasos chiquitos o cuánto hayas generado, siempre, siempre eh, estar conscientes de que lo que estás haciendo es por un bien para ti, así que entrégate y si algún día te caes, pues te vuelves a levantar, si un día no te salen las cosas como querías, lo vuelves a intentar, pero sobre todo agradece, agradece Todo lo que llega a ti y también lo que no tienes, lo que no llega a ti, agradece. Excelente. Bueno, desde la parte de la administración, lleva un plan de tus gastos, un plan financiero, administra tus recursos, pásalos a papel, pásalos a físico, pásalos un Excel. Pero es importante que tú lleves un control de tus recursos y de tus finanzas. Desde la parte espiritual yo te diría... Conecta con tus dones, conecta con tus talentos Si conectas con tu misión de vida Que es tu propósito que tú vienes a hacer En este mundo Por consecuencia la abundancia se va a manifestar También eso es muy importante le puedes pedir ayuda al Arcángel Uriel para que te ayude a trabajar con tus pensamientos de carencia y que te ayude a inspirar. Y sobre todo recuerda que es fundamental trabajar a, en tu interior porque desde ahí va a partir este estado de abundancia o este nivel de conciencia de abundancia. Es un entrenamiento diario, se trata de ir entrenando la mente para que este estado de abundancia se le haga completamente natural y que al final de cuentas tú puedas asimilar que la abundancia es tu estado natural. Y con eso estamos empezando a ver las brasas, estamos viendo que nuestro tiempo se está acabando. Les agradecemos infinitamente que se hayan tomado su espacio para estar aquí con nosotros, para formar parte de este aquelarre donde hablamos de todo y desde tres puntos de vista diferentes. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Apaguen todo, ya casi nos vamos. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias.